que es el representante de eh, técnicación que es la empresa que ha eh, comenzado hoy a prestar el servicio de la revisión técnica eh, vehicular, la conocida RTO o BTB, así también eh, llamada. Eh, hay un grupo de vecinos que está aquí para eh, también sacando turno y demás, pero vamos a conversar con él para que nos dé detalles de cómo va a ser y cómo han comenzado hoy la tarea aquí en el Autónomo. Que tal, buen día. Buenos días. Bueno, eh, no, eh, no, bueno, hoy arrancamos, vamos a tener un horario de 8 a 13 y de 14 a 17, el turno se puede solicitar en la página de internet que es www.tecnicasur.com y luego ingresa donde dice Viedma y allí puede solicitar el turno. Uh -huh. eh, ¿Aquellos que tienen vencida la oblea se les da prioridad o cómo se eh, ha organizado? El, el es servicio? por turno, o sea, cuando se les está por vencer tiene que ir sabiendo viendo qué día solicitar el turno para que no se le venza justamente. Uh -huh. eh, pero sabemos que eh, no se ha prestado el servicio en este último tiempo, todos en igualdad de condiciones, digamos. Exacto. No, no, los que tienen un rechazado o un condicional de la empresa anterior pueden venir y reverificamos el auto todo nuevamente. Uh -huh. Eh, se han acercado muchos vecinos, me imagino en este sí. día Estuvo la mañana bastante los turnos todos dados Y vinieron unos cuantos reverificados de la empresa que estaba anteriormente uh -huh. ¿Están trabajando eh, personas de aquí de Viedma o son todos eh, de Villa Regina, que es donde Villarraquina? El... No, no, no, hay, hay de acá de Viedma son La gente, los técnicos y los administrativos son todos de acá de Viedma uh -huh. ¿Qué les decimos a los vecinos? ¿Cuánto dura el trámite? Entre 15 minutos y 20 minutos ya tendría que emitirse el certificado y se va con el certificado en mano. Respecto de eh, el trámite para retirar el turno, ¿qué facilidades tiene? Es sencillo Sí, es muy sencillo. Tiene que elegir el día. En caso que haya turno, le va a dejar eh, le va a dejar esa opción. Si no hay turno, esa opción no la va a poder solicitar. La hora. Si es particular, taxi, remiso, de carga y luego un teléfono y un correo electrónico, y la parte del dominio del vehículo. ¿Esta apertura en lo que tiene que ver con el horario es por la demanda que están pidiendo? No, no, no, esta es definitiva, eh, después puede ser que se amplíe, depende de la demanda que haya. Hoy en día trabajamos de 8 a 3, como dije anteriormente, y de 14 a 17. Uh -huh. eh, ¿Se necesita un auto por vez o tiene capacidad de verificar? Podemos llegar a verificar en la misma línea hasta tres vehículos, ya que tiene tres secciones, uh -huh. la misma Eh, bueno, me imagino que eh, Comenzando recién Pero con la expectativa de poder Mantenerse aquí en el lugar ¿o sí, sí, sí, Obviamente las expectativas son de mantenerse acá En el lugar sí. Bueno, muchas gracias No, ustedes, hasta luego. Bueno, ahí la palabra entonces de Edgar Tapcar, Es eh, uno de los referentes de Proyecto eh, Técnica Sur Que ¿Américo? es una que se está haciendo cargo Del de servicio de la revisión técnica obviamente. Eh, No, para saber el costo Si mantiene el costo del anterior Ah, le preguntamos le volvemos a preguntar bueno sorry, me consultan aquí eh, ¿se mantiene el costo que tenía en la empresa anterior o varía? Ah, ¿Qué, qué, ¿cuáles son las tarifas? para recordar? vehículo chico hasta 1500 kilos 360 pesos después sí. tienes un vehículo mayor de, de 1500 kilos 540 pesos una camioneta pickup up carga utilitaria 790 pesos bueno gracias no vamos. Bueno, ahí de vuelta, Edgar, entonces, y el detalle de los precios, ¿no es cierto? Y aquí... ¿370, eh, no? ¿No está bien? Exactamente, para un vehículo común, vehículo, un vehículo común digamos, 370 pesos, exactamente. Les cuento que eh, se ha instalado en la oficina donde funciona la sala de prensa del Autódromo de Vierno, Aquí se ha instalado el, lo que es la eh, oficina para hacer el trámite previo, digamos, antes de ingresar el vehículo. Y a un costado se encuentra eh, el sector donde está la verificación técnica. Está muy bien señalizado, digamos, el lugar hacia donde van los autos. ¿eh? Sí. Y bien uno ingresa, tiene que superar todo lo que es. ...el tramo de los boxes... ...y llega hasta aquí hasta la sala de prensa... ...y a un costado... ...se encuentra... ...el... ...alconcito que se ha acondicionado... ...para que pueda funcionar allí... ...la verificación técnica... Eh, ...vehicular... ...pintado todo de amarillo... ...y bien señalizado dice... Eh, ...verificación técnica vehicular... ...y cuando nos acercábamos ...hasta el autónomo... ...en eh, lo que es... Eh, ...el camino hasta aquí... ...había carteles... ...que ha colocado... ...vialidad... Eh, ...Río Negrina señalizando el camino hasta el lugar en donde se realiza la verificación. Así que uh -huh. eh, aquellos que nunca han venido al autódromo es a la, a la, no que al aeropuerto o a la escuela de cadetes y allí se señaliza eh, hasta dónde tienen que seguir para poder llegar hasta aquí donde estamos ahora, que es el lugar donde funciona el área de prensa del de, autódromo de Viena, pero que ahora es, forma parte de la oficina de Técnica Sur, eh, la empresa que ...que ha hecho cargo de este servicio... ...con la intención de seguir, ¿no? Recordemos que se va a llamar a una licitación... ...para establecer finalmente... ...cuál va a ser la empresa que va a continuar, pero...